Bueno, hoy temprano nosotros dábamos como una de las informaciones realmente duras las denuncias que hacen los trabajadores del Vilar de Bo, del hospital Vilar de Bo de presencia de sarna, ratas, cucarachas y palomas en el hospital. Eh, con 30 casos, daba la información hasta hoy tempranito, 30 casos incluyendo a, obviamente, 28 son enfermos y 2 ocultos una médica y una funcionaria. Héctor Vicente estuvo con el tema. Hospital Vilar de Bo, pacientes psiquiátricos crónicos, ¿no? Eh, ahora, un... Buen día en primer lugar. Hoy vos decías con razón, el, el coronavirus ocupa... Claro. Ahora, ¿vos te imaginás si una enfermedad transmisible con, con facilidad llega al Uruguay? Si no son capaces de preservar en un hospital que se propague la sarna la sarna la produce un bichito no que sí. hace sus cavernas debajo de la piel se trata con enfermedad con eh, pomadas locales y si no con medicamentos con medicación influye mucho la higiene también allí sí. porque entre las recomendaciones que se hace además del tratamiento lavar las sábanas de la cama plancharlas porque con el calor el bichito se muere aislar aislar a los pacientes o a lo, en, si pasa en una casa aislar la toalla tuya todo eso comenzaron con seis pacientes como todo hospital especializado también tienen médico de medicina general que atiende no solamente a Eh, los psiquiatras y los psicólogos atienden el tema de la mente, pero también los los pacientes psiquiátricos les duele la garganta, le duele los uh -huh. oídos, le duelen las vísceras, en fin. Ahí va. Los funcionarios, los enfermeros denunciaron esto cuando eran, iban seis casos, pero no se tomaron las medidas adecuadas. Y lo que decía Pablo Silva, presidente de la Comisión Interna, que por la falta de recursos es imposible el aislamiento de los pacientes en el hospital. Y dice, siempre hablamos del hospital por problemas que no se solucionan. ¿Te acordás lo de las estufas? Le digo, me acuerdo. Uh -huh. ¿La falta de agua caliente? Me acuerdo. Y él dice, nadie garantiza que los casos van a aumentar, que no van a aumentar. Vamos a escuchar lo que nos decía Pablo Sil. Bueno, sí, bueno, lo que sucede es lo siguiente. Se dan los primeros casos, eh, un caso, dos, tres, cuatro este algunos casos por lo que por lo general en algunos este, hospitales siempre sucede que puede suceder un caso dos, lo que sí comenzamos a ver con preocupación como en un corto lapso de tiempo se comienza a propagar como decíamos de dos salto a cinco de cinco salto a siete de siete el salto a nueve ¿eh? y así fue sucesivamente en donde nosotros ahí sí inmediatamente más que nada los compañeros de la interna fueron y denunciaron y hablaron justamente esta problemática en la dirección bueno este lamentablemente según entendemos nosotros según entendemos nosotros uh, hubo un accionar muy lento por parte de la dirección que llegó a que hoy estemos en este eh, en este punto donde tenemos entre 22 y 30 casos uh, este, de pacientes y tenemos una enfermera que también ha sido contagiada con, con estabiosis si bien es un hospital de medicina especializada en pacientes psiquiátricos, eh, ¿hay médicos de medicina general? ¿No se accionó eh, debidamente frente a, este, a esta patología? Completamente como tú bien dices, este, si bien es un hospital este, de carácter eh, con la especialidad en salud mental, este sí hay que decir que en cada sala y en la emergencia tenemos este médicos de medicina general. Bueno, según tenemos entendido nosotros, este, los médicos hicieron el diagnóstico correspondiente, pero este, no tenían tampoco, como por ejemplo, una de las indicaciones que siempre tiene que haber es el aislamiento. Bueno, para aislar a 30 pacientes, evidentemente que necesitas también recursos humanos. No puede estar un enfermero o dos enfermeros al frente de una sala donde hay 30 pacientes y donde tenés que aislarlo del resto. Entonces, bueno, las indicaciones evidentemente estaban, lo que no sucedía era... Este, justamente la aplicación de las mismas por falta de recursos. En este momento tenemos, como decíamos ayer, entre 22 y 30 pacientes que están recibiendo el tratamiento, que están recibiendo justamente tratamiento según el protocolo, pero que bueno, que según el estudio que ha hecho la Comisión Interna, nada, pero absolutamente nada, puede garantizar de que no sigan surgiendo más casos. Me parece también, Ángeles y compañeros, que esto hay que inscribirlo Porque como lo decíamos, mira el trabajador en la nota que vamos a escuchar en la edición central de Puesta Día, todas las cosas que salen del hospital Vilar de Vos son malas. Que terminen de cerrarlo de una vez por todas. Es lo que quieren. Porque hacia eso apunta, ¿no?